distribuye y comercializa en la Argentina Brasil, colectora este 1493, kilómetro 30 para Americano, ventas arroba nadirargentina.com Arrancamos el último de la semana y arrancamos con el resumen Por ahora el presidente de Quilmes Pablo Zavala, en cuatro declaraciones nos hablaba de su equipo de la Liga Nacional y de su futuro al frente del cervecero la situación deportiva de Quilmes eh, realmente no me, no me preocupa porque yo sé que este equipo eh, va a dar vuelta a esta situación ahora queda mucho tiempo, quedan 20 partidos Quilmes nunca recibió ninguna notificación de modificación de del clásico, yo me entré por el Día de la Capital, no sé quién inventó que Quilmes no quiso jugar que vaya a la DC y me traiga la nota que presentó Quilmes para no jugar Que Mingo dice, hay más equipos, entonces tenés mayores costos. Para viajar menos kilómetros de recorrido, hay que hacer más partidos por gira. El domingo está muy enojado con los derechos televisivos, en los cuales le dije, mira la verdad que este, eh, tiene razón sentarnos a la mesa todos juntos, que es en el ámbito pertinente que es la asociación de clubes, y defender este, el dinero y los intereses de los clubes. De Pablo Sabana, presidente de Quilmes. Por ahora. Claro, está... A Nicolás de los Santos, uno de los mejores bases de la temporada. Nicolás, ¿cómo te va? Queremos saber cómo está gimnasia, queremos saber cuáles son tus expectativas acerca de la selección argentina. Cuatro declaraciones para Nicolás de los Santos. Realmente no, no estábamos bien porque fue un golpe duro que ahora fue Liga de las Américas. Teníamos mucha ilusión de, de por lo menos llegar a semifinales. Ya está, está difícil, ¿no? Todo, todos los equipos son complicados. Está difícil ganar fuera de casa. Tenemos que pensar solamente en ganar, en, en pensar en defender el número uno que hoy en día lo tenemos y, y ese es el objetivo hoy en día nuestro. La selección es, es lo más, ¿no? Eh, me ha pasado de chiquito y defender esos colores es lo, lo máximo para para un jugador. La ilusión siempre la tengo. Nos vamos a hablar con el médico cirujano, Javier Mastropierro, médico cirujano de obras también. Trabajando con la asociación de jugadores Porque queríamos saber de la operación de Cristian Amicucci Y también de la lesión de Dennis Horner Esto lo decía Javier Cristian salió muy bien lo de Cristian Ebra la ruptura del ligamento cruzado anterior Por suerte el resto de la rodilla Menisco, cartílago, Que muchas veces se asocian con la lesión del ligamento cruzado anterior En el caso de Cristian estaba sano Va a empezar la semana que viene con su rehabilitación Y bueno, en un par de meses lo tendremos ya de vuelta en las canchas. No, lo de suerte fue un, una lesión menor a, a, al grado que yo esperaba por, por cómo fue el golpe, la caída, el mecanismo de producción y lo que tuvo fue una ruptura del ligamento lateral externo. Algo bueno que es que generalmente con una inmovilización de, de aproximadamente tres semanas más una rehabilitación la rodilla vuelve a ganar estabilidad y no es necesario operarlo, entonces tiene una recuperación sin cirugía y mucho más rápida. El Javier Mastropierro nos vamos a Paolo Quinteros, porque habían arrancado muy mal este 2016, se fueron recuperando y metieron una gran victoria frente a Boca Junior, el escolta, el escopetero, Paolo Quinteros, en cinco, en cinco, en cinco, en cinco declaraciones, nos decía lo siguiente. Pateaba, ¿no? que el equipo iba a hacer un clic y vamos a terminar cortando esa racha cuanto antes. La zona nuestra está muy pareja, estamos todos ahí. Nosotros, más allá de, de las nueve derrotas consecutivas, si bien pasamos del segundo al octavo, pero ahora ya estamos, estamos quinto. Mucho tuvo que ver, eh, primero, la dirigencia. Segundo, tuvo mucho que ver el cuerpo técnico también, Nico, en el sentido de que él confiaba mucho en nosotros. Un grupo Un grupo muy unido, nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Hoy en día, obviamente, el ánimo y la confianza es otra, pero falta mucho todavía, mucho hay mucho camino por recorrer y nosotros tenemos que, que seguir mejorando. Dirigentes, médicos, jugadores, todos pasan por los micrófonos de uno contra uno. Arrancamos el último de la semana de esta manera. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire